Las fuerzas eh, conjuntas, eh, vaya a saber qué lógica, pero el Chico las manejaba todo y los quería más cerca, evidentemente, porque en Mar del Plata hubo varios centros clandestinos de detención, pero fueron de traslado, salvo la base El Faro y la base de submarinos, que era base de tortura, y de traslado. Mar del Plata tuvo muchísimos eh, secuestrados más de 200 en una población bastante chica y este, casi todos fueron trasladados.